¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, finalmente ayer pudimos sesionar. y Era una sesión que estaba pautada dentro del calendario de sesiones. Nosotros habíamos pedido una sesión especial para poder sesionar el lunes. Nos parecía importante poder eh, aprovechar el tiempo y la celeridad del Poder Ejecutivo en dar respuestas que contribuyan a esclarecer algunas dudas que nosotros teníamos y que pueden empezar a identificar responsabilidades administrativas y políticas porque como entendemos la responsabilidad penal y civil la va a determinar la justicia y nos parecía importante también porque estamos en articulación directa con el abogado de la familia y trabajamos de manera mancomunada pero bueno Nada, fue rechazado ese pedido de sesión especial Finalmente ayer pudimos sesionar La verdad es que han aprobado Los seis pedidos de informe Que hemos presentado las distint Los distintos bloques de la oposición eh, Quizá se vertieron No particularmente con los, los expedientes Que presentó mi bloque Sino quizá con otros Algunos ...algunas expresiones... ...poco felices, pero... ...lo importante... ...en primer término es la aprobación... ...de esos expedientes... ...y en esta segunda instancia... ...es que se respondan... ...en dos sentidos... ...primero en tiempo y en forma... Mm. ...y segundo que la respuesta sea a la pregunta... ...porque nos ha pasado... De, ...de tener pedidos de informe... ...donde la respuesta... ...no coincidía con el requerimiento... ...de la pregunta... Así que bueno, estamos a la expectativa de que se cumplan los plazos administrativos y, y poder contar con ese material para poder empezar a, a dar un poco de luz respecto de lo que, si es que hay responsabilidades institucionales, empezar a, a colaborar en la causa en ese sentido. ¿Cuáles son esas preguntas que trasladaron y que están en estos pedidos de informe? Bueno, en, en principio eh, nosotros presentamos uno que es pura y exclusivamente dedicado a todo lo que fue el desempeño del SAME, desde el momento de la llamada hasta las derivaciones de los chicos, las razones y por qué, eh, cómo encontraron a Lucía, qué hicieron, bueno, en fin, este después metimos un pedido de informe que tiene que ver con toda la parte de habilitaciones, eh para pedir la habilitación primaria del local pedir la habilitación post pandemia las condiciones cuáles fueron cuántas inspecciones tuvo este local eh, en términos de seguridad higiene todo lo que tiene que ver con presencia de matafuegos salidas de emergencia eh, autorización para, para estos eh, centros de mesa con alcohol preparación Eh, y entrenamiento de el personal que está trabajando que estaba trabajando dentro del lugar para la manipulación de elementos inflamables eh, eso respecto de habilitaciones y, y demás sí. bueno también no quién fue la persona habilitante su matrícula todos los datos precisos eh, respecto de el tema de habitaciones pues al intendente le hicimos un pedido de informes en relación a cuál fue el protocolo que mandó la provincia de Buenos Aires y que naturalmente fue denegado, eh, por esto que vos decías al inicio de, de la entrevista, que tiene que ver con que San Miguel tiene una apertura que va en contra del decreto provincial, sí. este, que tomó la definición de, de abrir un montón de actividades, Incluso nosotros, previo esta situación, que, que es absolutamente dramática, habíamos presentado un pedido de informes pidiendo el protocolo que, que le habían dado a los lugares gastronómicos y nos mandaron archivo ese pedido de informe. Así que este contábamos con ese antecedente. Uh -huh. Nosotros en esa sesión le decíamos que necesitábamos, no solamente los concejales, sino la ciudadanía toda, saber que tipo de protocolos había para poder cuidarse, digo, era algo, digo, la publicidad de los actos de gobierno, que es, es un principio constitucional, este, y la gente necesitaba saber, digo, más sabe si uno puede estar de acuerdo o no con la decisión del intendente de abrir actividades, nos parecía que tenía que publicitarlas para que supieran las personas eh, cuáles son las condiciones también para poder eh, ejercer eh el cumplimiento en los lugares porque, en definitiva, si bien no es el rol de, de la persona que, que va a un lugar, uh -huh. eh, sin poder detectar que hay una irregularidad este, tiene que ver con con poder protegerse. Uh -huh. Bueno, finalmente nos mandaron un archivo, uh -huh. ese pedido de informe. Bueno, ya al Intendente le hacemos varios varias consultas, Eh, entre ellas, ¿cuál fue su accionar con la familia?, bueno ¿cómo fue el protocolo?, negativo ¿cuál fue la negación de la Provincia de Buenos Aires?, ¿cuál es el protocolo que está en vigencia en este momento?, eh, ¿quiénes son los firmantes?, en fin, eh, son cuatro pedidos de informes bien detallados y, y tenemos la voluntad de, de que haya una respuesta concreta al respecto. ¿Qué tiempo tiene el municipio para responder? 10 días hábiles a partir de la aprobación, así que, nada, hoy es el primer día, uh -huh. contamos con que tiene toda la semana que viene la otra debería estar enviando la respuesta. Más allá de que todavía no está la respuesta de, y los argumentos de por qué San Miguel habría a contracorriente lo que proponían los decretos eh, oficiales de la provincia de Buenos Aires, eh, hay sin duda, digo, a priori, una responsabilidad cuando uno va y toma la decisión de eh, abrir, en este caso, actividades por fuera de lo que está, eh, en sí mismo, ahí, en esa decisión, eh, hay un, una responsabilidad que, en todo caso, habrá que ver si después la justicia determina ese nivel, pero me, me, te, te cuento, Marcel, me llamaban amigos incluso 15, 20 días antes de que pase lamentablemente lo de SAR. Eh, amigos, para preguntar si efectivamente conocía, saben que aquí en la radio recibimos los protocolos nacionales y provinciales, si sabía qué pasaba en San Miguel, porque no solo ya el centro comercial aglutinaba un montón de gente los fines de semana, sino que además me contaba que había canchas de fútbol, gimnasios, bueno, cervecerías que estaban empezando a funcionar como si nada pasara eh, y les sorprendía porque en otros municipios, en otros lugares, eso no estaba habilitado y, y me hacía la consulta particularmente si había una, una discriminación en ese sentido si San Miguel estaba por fuera de los protocolos para el resto de los municipios que lo rodeaban charlábamos que efectivamente no que pero que muchas veces se toma una decisión y a nivel municipal eh, y que eso tenía que ver con la posibilidad de su sistema de salud hacer frente a el, la circulación del virus y los contagios y esto de Pues sucedía y incrementaba la circulación del virus en el caso de ya san miguel bueno nos nos ahora por, por lo sucedido lamentablemente en este dramático caso de, de lucía costa pero digo desde hace meses que eh, parecía que en algunos ámbitos o en algunas áreas la, el aislamiento las medidas de cuidado ya no existen eh, absolutamente bueno en ese sentido por supuesto que ...hay una responsabilidad porque hay una decisión política en abrir eh, todas las actividades... ...el Ejecutivo eh, encuadra esta necesidad respecto a la crisis económica y a la demanda de los comerciantes... Eh, ...vos decías algo al inicio, en lo que estoy absolutamente de acuerdo... ...que es que los índices en relación a la región de San Miguel... Eh, son muy altos, e incluso son muy altos eh, no solo en comparación de la región, sino en comparación de la provincia y de la nación, respecto de la cantidad de habitantes, el índice de, de personas fallecidas y de los contagios. Eh, es paradójico, porque el municipio se autoproclama defensor de, de las dos vidas, Y en este sentido pareciera que la parte económica tuviera más significancia que la vida de los ciudadanos. Pero bueno, digo, esto no deja de ser una opinión política uh -huh. respecto de del accionar del intendente. Ahora bien, eh, digo, yo creo que lo de Lucía, con todo el respeto que merece el están esta criatura, porque la verdad que era muy jovencita y toda su familia, es un punto de inflexión eh, en el distrito. Uh -huh. Más allá de, de lo partidario, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Yo por supuesto soy del frente de todos, eh, lo, no, no tengo ninguna duda al respecto, pero me parece que en términos de la dimensión humana y de cómo se gestan las decisiones políticas, esto es un punto de inflexión y nosotros no solamente que no vamos a permitir que vuelva a pasar una cosa así eh, digo, no por una cadena de responsabilidades y decisiones eh, que tienen que ver con la negligencia y la desidia mm. digo, un accidente es un accidente esto no es un accidente mm. y, y bueno nada la verdad que, que San Miguel viene siendo noticia Venimos enlutados por el COVID, venimos enlutados por el, lo que pasó en el celiático Belo Horizonte y uh -huh. ahora por lo de Lucía. Si esto no cambia en el, con todo esto, eh, bueno evidentemente no solamente la responsabilidad tiene que ver con quienes ejercen el poder, sino con quienes tomamos parte de una oposición para brindarle a la ciudadanía una alternativa distinta. Marcela Viguera, muchísimas gracias por estos minutos, quedamos a disposición para bueno continuar este pedido de informes, una vez que se venzan los 10 días, y seguir conversando respecto de bueno cuál es la respuesta, si es que hay respuesta a esta cantidad de consultas, preguntas que, que están planteando en San Miguel. Un abrazo enorme bueno, y quedamos a disposición aquí en la radio. Muchísimas gracias y un saludo para vos y toda la audiencia. Un abrazo grande. Hasta